a los que no la tienen con todo nuestro corazón y respeto, muchachos. Madrecita tan querida, hacedora de mi vida, yo te brindo mi cariño, te r e g a l o una canción. よく見あけたくないのよく見つけたくないのよく見つけたくないのよく見つけたくないのよく見つけたくないのよく見つけたくないのよく見つけたくないのよく見つけたくないのよく見つけたくないのよく見つけたくないのよく見つけたくないのよく見つけたくないのよく見つけたくないのよく見つけたくないのよ Luz de mi destino, tú me guías por la vida. Yo quisiera darte tanto y te doy todo mi amor, madrecita tan querida. Yo quisiera que recuerde. s ちゃんと、それ reflejo で、と、あんまりよ、そういう sangre、と、sangre、うん、べだそう、て、と、 Y cantamos todos a coro a la cuenta de tres. Te regalo mi corazón en la parte final. Uno, dos, tres. ¡Te regalo mi corazón! Y ahora sí, fuertes e a p l a u s o Que se sienta fuerte el aplauso para despedir al mariachi.